Volver a, a, a, los, a las viejas fórmulas neoliberales, volver a, a, la, a, la, a, a, la, a bajarle el precio a la democracia, en líneas generales, porque todo, todo se viene a discutir si es necesario la sindicalización, si es necesario el salario básico, si es necesario que te paguen las vacaciones y el aguinaldo. Este. Claro, todo se discute. Es eh, momento también entonces de que hagamos nuestra parte y la vamos a convocar para eso a Marina Hosky. Ella es secretaria de Mujeres y Diversidad de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y por eso le damos las gracias y la bienvenida. Marina, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por convidarme a este espacio en la radio. Marina, te advierto que suena medio raro pero si se complica lo que vamos a hacer es cortar enseguida y volverte a llamar. Vamos a, a probar de todas maneras a ver si se, si se sostiene bueno. la calidad del audio. Te insisto, las gracias este, por darnos un ratito de tu tiempo para hablar, eh, ya no se sabe por dónde agarrarlo al tema, porque tiene tantas aristas que se han, este, que, que se han mostrado como eh, fuente de, de debate, digo, a la sociedad eh, con esta oferta de la derecha, que quiere arrasar con todo, en un momento se habló de reforma laboral, ahora ya directamente quieren poner el país patas para arriba, y en todos los costados, Marina, eh, la clase trabajadora pierde, pierde y pierde. Sí, como vos decías antes, no sé, volvemos a 200 años, en algunas cosas 200 años, en otras cosas 30 años para atrás con esta, con esta situación esto de tener que rever todo, incluso tener que rever lo colectivo, lo comunitario, y empezar a pensar en la ley de la selva, cada uno, cada quien con, con lo que te corresponde, ¿no? Este, se apropiaron de, de un concepto ideológico, de algo muy nuestro, que es la libertad, que la libertad se expresa en la libertad de los otros, no, no, no se expresa individualmente, y bueno, nada, creo que No hay que desesperarse, no hay que preocuparse, hay que ocuparse de, de esto que está sucediendo en estos días, en estos meses en, en la Argentina, pero también a nivel global. Ahí se me escuchó bien. Se te escucha bastante bien, a pesar de los ruiditos que se quieren colar, se, se viene, bueno. viene zafando bien. Marina, bueno. decís que hay una cuestión eh, planetaria, si se quiere, que hay una cuestión mundial. ¿Cómo la describirías? No, creo que hay una crisis humanitaria muy fuerte donde se están repensando, hay como ciertas democracias que están agotadas este, en la forma tal cual están y como todo el mundo está diciendo, están retomando a, a un maestro que es Gramsci, dice que en, en, en esto que no termina de morir y en algo que no termina de morir este, nacen los monstruos y eso es lo que estamos viviendo y no lo estamos viviendo Solamente en la Argentina, lo estamos viviendo en Ecuador, en Guatemala, en Europa, lo vivimos en Brasil, lo, lo hemos vivido en Brasil, así que no es que esto es ajeno a lo que está pasando en, en el mundo en general. Eh, ha cambiado, ya no es un mundo unipolar, hay, hay otros proyectos y acá se debate si vamos por la ley de la selva o vamos por lo colectivo a ponernos a discutir sobre un sistema de salud como, como el que tenemos nosotros de avanzada, que fue de los primeros sistemas sanitarios este, públicos, gratuitos y universales este, de América Latina y modelo, con Ramón Carrillo a la, a la cabeza, modelo para todo el mundo, es muy triste ponernos a, a, a rever eh, la gratuidad y, y la Lo estatal de la educación también es muy grave. ponernos a rever derechos que son inherentes a, la, a las libertades de, de cada uno y de los colectivos también es muy grave. Pero tenemos que poder volver a tomar nuestras banderas y, y no bajar la cabeza. Yo creo que hay un clima de de zona en general y que no, no, tenemos, que, no tenemos que permitirlo. Eh, y tenemos, es que tenemos Marina, que... tenemos en el seno de nuestra sociedad, tenemos la pasta que hace falta para salir de ese bajón, de esa percepción de que, uy, se derrumba todo, que le agarra a muchas y a muchos alrededor nuestro. La Argentina ha sido pionera en la construcción de movimientos de resistencia, de movimientos emancipatorios. El tema es que nos corrimos de la, de la agenda de lo central, nos, co nos corrimos de, del pensamiento estratégico y empezamos a pensar en políticas públicas a corto plazo y nos ganó la derecha. Este, si nosotros retomamos esos valores centrales este, del ejercicio colectivo, de los derechos colectivos, de la planificación en el largo plazo de nuestro país, tenemos esperanza. Nosotras, desde, desde el feminismo, la esperanza es un ejercicio, ¿no? Este, es un ejercicio cotidiano, así que creo que también el feminismo tiene mucho para convidar en relación a, a la construcción de esperanza en este país, y además, como decía antes, hemos sido pioneros en la, en la... incluso en la incorporación de respuestas. Pensemos, por ejemplo, en los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que ante lo viejo que fue el neoliberalismo, la privatización, la falta de empleo, nos organizamos, inventamos nuestro trabajo, generamos riqueza y hoy este, seguimos peleando estos, estos trabajos que existen, que producen esa riqueza, pero que aún todavía no están reconocidos. Muy bien. Eh, Marina, la verdad es que está muy bueno escucharte hablar de esperanza, una palabra que muchas veces las militancias le esquivan porque hay una lectura muy progre de que no la esperanza viste, Lo deja, la deja la persona en la espera y realmente como se trata de una palabra también mezclada con el catolicismo y bla, bla, bla, hay un montón de batallas culturales internas en las líneas de, de nuestras militancias, digo de las militancias nacionales, populares, que también tienen que ver con la, con la economía de base, con las personas que se rebuscan todos los días, por eso me gustó escuchar la palabra esperanza y que la usaras sin vergüenza, sin comillas, este, porque verdaderamente parece que hay también una, una, una cuestión que... Que, eh, que intelectualiza las discusiones, Marina, no sé si acordarás conmigo, uh -huh. y termina postergando eh, hablar de la felicidad, hablar de soñar, hablar de la ilusión este, en, en pos de una, de una corrección este, que va desde lo verbal a lo político y que me parece que eh, pedorra, pedorrísima, Marina, no sé si me explico. Sí, sí, sí, tal cual. Y nunca, nunca, nunca la felicidad de nuestro pueblo está asociada con eh, la privatización de esa felicidad. Jamás, jamás. Ni con el seno individual, o sea, de nuevo el feminismo nos trae la reflexión sobre lo privado, nos trae la reflexión sobre lo, lo familiar, y que... ¿Qué condiciona lo familiar la realidad? O sea, estamos viviendo un momento muy duro también económicamente, no podemos desoír esto. Este, la desesperanza y la desesperación, y también grandes, grandes errores que hemos tenido de no encarnar la transformación, no encarnar la libertad, no encargar, encarnar lo emancipatorio, eh, ocupar este lugar de ultraderecha. Y eso es grave, y uno tiene que hacerse cargo. Y también, a partir de esa responsabilidad que tenemos, esa, esa, esa esperanza ¿no? que, que tenemos que poder construir a partir de hacer una profunda autofísica. Nosotros no, no, no hemos encarnado durante mucho tiempo la transformación, y la encarnaron quienes, con un discurso vetusto, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ningún país desarrollado, este prescinde de su banco central, ningún país desarrollado prescinde de su correo, ningún país desarrollado privatiza este, lo colectivo ni privatiza las, los recursos estratégicos. Bueno, nada, este, la práctica política, la autocrítica, la reflexión tiene que hacer que nosotros podamos revertir esto. Muy bien. La verdad, perdón, la verdad es que da gusto escucharte la claridad, Marina, y la, este, este, esta convocatoria a reflexionar que nos proponemos hacer cada vez que estamos al aire. Este, nos ayuda a acomodar un poco los tantos en el camino, porque sabemos que ahora vamos contrarreloj, pero la, la verdad es que la aparición de las propuestas de la ultraderecha, que atrasan muchísimo, vos lo explicaste, pretenden llevar al país a un lugar entre 1880 y 1910, más o menos. Este, claro, no, me... no Parece sí. eso, no parece realmente. Este, eh, la convoca creo a la sociedad argentina, e incluso también a los, a los grandes industriales, por ejemplo, a los popes de la economía, de la Argentina a, a, a, a discutirlo todo pero a definir también qué queremos definitivamente. ¿Se van a jugar para ver si hay un futuro promisorio para todos o se van a quedar con esas viejas recetas eh, remanidas de pérdida de derechos por donde se las analice? Eh, bien, es cierto que hay una cuestión, Marina, ya con esto vamos a redondear. Este, por supuesto, te estoy muy agradecido por esta claridad que te sale muy natural Este, quiero que hablemos de la reforma laboral, no importa cuál es la reforma laboral en la que pensás cuando lo digo, siempre estuvo en boca de la derecha, este, hablar de una reforma laboral eh, siempre está relacionada a la pérdida de derechos de la clase trabajadora. ¿Cuál es la reforma laboral, Marina, en la que tenemos que pensar? Quienes nos reconocemos como base electoral de Unión por la Patria el día de mañana, pero de parte del, de lo nacional y popular en cualquier momento de nuestra vida. A mí me pone un poco, eh, eh, hablando bien, ¿no? un poco incómoda la idea de reforma laboral. En principio eh, sí tenemos que pensar eh, en perspectiva estratégica este, cuáles son los, los trabajos que producen valor, cuáles son los sectores estratégicos, construir una industria nacional, pensar la soberanía alimentaria, la soberanía energética, todas esas cosas en clave de trabajo, la formación laboral, la formación profesional, tenemos que poder adecuar, pero sobre todas las cosas reconocer los trabajos que, que están. Nunca menos derechos, siempre más, más derechos, ¿no? Este, hablar porque desde varios sectores se está hablando de reforma laboral y es como complejo porque nos retrocae a 30 años atrás, la década del 90 este, y la inauguración de, de, de ese zafarrancho que es el monotributo que es ahí donde el trabajador tiene que pagar por trabajar ¿no? este, creo que el reconocimiento de un salario básico universal es importante el reconocimiento o la creación de un sistema integral de cuidados donde la paridad y la corresponsabilidad en los cuidados y, eh, sea, sea o, o, honesta institucionalmente este, y nos permita a todos y a todas trabajar este, con las mismas responsabilidades. Eh, siempre es más derecho, ahora mismo de hecho el 20 se lleva... Eh, ha diputado la ley de, de licencias por violencia, por maternidad, por copaternidad también, este, siempre, siempre en la línea de, de, de los derechos. Pero esto tiene una transformación de la matriz productiva y la planificación por parte del Estado y por parte de toda la comunidad. Una nueva... Ahí veníamos re bien y ahí la... se cortó, se cortó. Se cortó un, un segundito, se contó Marina, sí, pero terminá, bueno, redondéala, redondeala, ahora volvido. Redondeo ya. Este, nada, que pueda pensar una nueva matriz industrial este, en un formato soberano, pensar una industria nacional soberana eh, es imprescindible. Primero eso, después pensamos de qué forma reconocemos y de qué forma generamos más derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Muy bien, ahí va entonces la cuestión del salario básico universal o del salario universal que no te la había querido nombrar pero que me parece que tiene que ser parte justamente de esa revisión de la realidad que deberemos proponernos el día de mañana. Eh, ¿Cuál es tu mirada, Marina? Ya, ya te liberamos, esta es un extra. ¿Cuál es tu mirada eh, de acá al 22 de octubre? ¿Se puede remontar esta carrera este, de los números, las estadísticas, las figuras de los candidatos? ¿Cómo lo ves a Sergio Massa, que parece que es la piedra que quedó de este lado, del lado de la gente? Eh, sí, no sé si del lado de la gente es específicamente la única opción que tenemos para que no nos persigan por las calles y no perdamos nuestros hospitales y nuestras escuelas. ¿Cómo la veo? La veo es que tenemos que trabajar. Eh, la veo en que nos tenemos que poner serios y serias y, y ponernos a, a trabajar y no dejar de escondernos y esperar que únicamente las medidas este, sean las que dicten la campaña eh, de esa manera lo veo eh, estamos tratando de, de hacerlo desde un montón de sectores, los 15 puntos por el derecho a la salud eh, todo el colectivo feminista que va a movilizar el 28S eh, tenemos que ir por más, la educación tiene que reunirse eh, y apelar al sentido común. Nos arrebataron el sentido común de, de lo humano, así que necesitamos recuperar en palabras sencillas el sentido común para poder disputar esta última batalla que tenemos de acá al 22. Muy bien, buenísimo, muy sencillo de nuevo lo hiciste, Marina. Muchísimas gracias por este rato. Con la siesta que nos fue en Radio Kermés, este, queda pendiente por supuesto hablar un poco más en profundidad de la cuestión de, de las féminas y las diversidades sexuales, el rol fundamental que tienen en la realidad. Así que en cualquier momento te volvemos a convocar a, a vos, a compañeras o compañeros de, de la UTEP. Gracias Marina. Abrazo enorme, arriba a los que luchan. Arriba los que luchan, ahí la tenés clarita, clarita la voz cantante de Marena Hosky que no se privó de nada y vino a la siesta que nos fue a debatir un ratito, a charlar acerca de esto que se tiene que resolver y tiene que salir para el lado, para el lado nuestro.